Bueno, ¿qué podemos hacer para defendernos de una de las señales del fin del mundo más importantes? Pues que si hay un terremoto, lo primero... Como un... el que hubo ayer Ayer, en ayer en el, el viernes, el viernes a las 11, hacia las 11 y cuarto, hora central europea, hubo un terremoto en la Amazonía ecuatoriana, concretamente en, en Sucua, y fue de, de 7,5. Es una zona que no está muy habitada,